Buenos días chicos, eh, bueno hoy la jornada fue un poco media complicada eh, con el tema de cartelería habíamos quedado en la reunión que la cartelería iba a estar puesta para este día y hubo ahí un eh, cortocircuito porque la cartelería no estaba puesta Y se iba también este al tema de las caminatas por el sitio sagrado y demás, en donde ustedes mismos lo vieron, qué es lo que pasó. Eh, también entendiendo que la persona que pasó por ahí eh, también es parte de la mesa de trabajo. Entonces, la idea es no enojarse ni nada por el estilo, pero siguen algunos incumplimientos, eh, no todos, pero sí algunos, Eh, después sí también agradecer que el cartel agarraron, vinieron y lo pusieron cuando nosotros empezamos a, ahí a gestionar un poco la palabra y pusieron la predisposición y vinieron a la mañana en medio del acto y pusieron el cartel, que en eso también agradecer en ese sentido y también el tema de la palabra hacia Hermelinda que ella iba hoy a dirigir y también tuvimos que ahí interponer nuestras palabras porque no se le iban a dar hasta que se la dieron y ahí a donde la Alamuen pudo dirigirse en este acto. no Estuvimos escuchando, a Melinda, hiciste bueno un repaso también por lo significativo que es este espacio para ustedes también, así que te quiero preguntar y también que le, le comuniques a las personas que están oyendo un poco sobre la importancia que tiene que se haya llegado eh, a, a poner esta cartelería que entendemos también que es provisoria, ¿no? Mari, Mari, también, Mari, Mari, con Puché. Eh, sí, la verdad que... Es re importante para nosotros haber llegado, haber colocado, que hayan colocado aunque sea mínimamente un cartel. Nosotros vinimos igual con inscripciones escritas por nosotros y las colocamos para que la gente vaya sabiendo. Eh, creo que es un trabajo muy arduo, se acuerda una cosa y después hay que volver a trabajar lo mismo para que, que se ponga en acción. Pero bueno, estamos acostumbrados a los desafíos y este será uno nuevo. Creemos que este sitio tiene que ser protegido, nos creemos parte de este territorio y estamos dispuestos a defenderlo y pedimos a todos los demás que defiendan. Sigo insistiendo, no es solo por el sitio sagrado, es también porque sagrada en nuestra naturaleza y hay que cuidarla, se está devastando este espacio y entre todos los ciudadanos del color que sean, eh, lo que hacemos es un llamado a conquistar conjuntamente protegerlo, reservar. Se entregando un pedido, también comentabas ahí en, en, en el acto. Sí, eh, lo que se había solicitado en reunión al intendente que continúe el trabajo del arqueólogo en esta zona para determinar con mayor exactitud hasta dónde, eh, se lo entregamos en presencia de todos los presentes para que después no haya esa cuestión de que no llegó así que, y eso fue lo que les expresé en forma personal cuando se lo entregué, espero que de este modo se agilicen un poco las cuestiones y que el arqueólogo pueda estar lo antes posible pautar el trabajo, que ya sabemos que va a ser en etapas también, entonces eso va a llevar otro tiempo, pero bueno, eh, nuevamente agradecer, a ustedes, a Encuentro en TV, porque nos han acompañado por la circulación de la palabra y a toda la gente que, a pesar de que nos cuesta esto, eh, seguimos caminando. Sí, quiero agregar eh, el tema de cuando habló hoy el director del el Museo de Patagones, Leo. Leo, en donde sigue sin pronunciar a los pueblos originarios, en donde hoy se nos acercaron eh, la señora y el señor que hicieron el libro que presentaron ayer en el en el museo de Calfucurá en donde ellos también hablan del registro que hay de Rosas en donde estuvieron los pueblos originarios defendiendo también la soberanía en ese momento en esta batalla del 7 de marzo, entonces también eso, ¿no? En donde cómo está el agravio del, del Estado en sí en sus diferentes puertas, ¿no? Pero cómo el agravio está y cómo nos indica indi, ah, no me sale, bueno, pero cómo es la necesidad contar también eh, que fueron y son parte de la historia, ¿no? Eh, exacto, entonces siempre es como que nos corren a un lado y estamos acá para decirle que estamos presentes todavía, que estamos vivos, que venimos caminando y que vamos a seguir estando.